Hoy nada de superhéroa, hoy no soy superhéroa, solo soy Pilar Arteaga. Hoy hay una receta muy particular, muy especial para mí. En vista de que era como un encuentro con gente que no conocemos, pues es acercar un poco a los sabores de México. Principalmente están compuestos por el maíz, el frijol, el aguacate, la patata. Vamos a hacer un sope. Un sope es una base de una tortilla de maíz que va rellena. En plan, una modalidad pincho. Bueno, a mí sobre todo divertido. Es una forma de mostrar México, ¿sí? acercarnos y también abrir un poco eh, la mente de, de la gente que no ha salido de aquí, en, en, una cosa nueva para todos y también para mí.